Pedilo en las librerías o en www.sicud.org.ar Periodismo Violento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 en La Señal? Este año nos vestimos de largo Este año cumplimos los 15 Radiográfica FM 89.3 La Radio Bonita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 De barrios de sueño protagoniza historias y sus luchas. Mesamés, sur capitalino, para romper el monopolio de palabra, para construir un barrio más justo, sur capitalino. El periódico de la boca y barracas. Abrir la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda.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 1934, no me olvido de ustedes, Eduardo Enrique baratel y Pablo Guillermo Grau, Estela Maris Pérez ¿eh? y aquellos que, eh, como Hernán Vázquez, hacen apreciaciones contundentes y filosas. La función de los organismos de derechos humanos es especializarse en manejo de asuntos internos de la policía. Si la tirria de Berni es con Berbisky y el CEL, los tendría que haber nombrado específicamente. Muy claro. Eh, una, un, una reflexión más, el tema del coraje no es un tema menor en la vida política Yo creo que de la cobardía física eh, nace buena parte de los vicios de construcción El hablar por atrás, el traicionar de eh, acuerdos, el dejar de lado a aquel que tiene dificultades Para sumarse a aquel que parece estar mejor posicionado Eh, y si hay coraje en la vida pública argentina, están madres y abuelas de Plaza de Mayo. Es inocultable. No tienen uniformes, no tienen armas, pero enfrentaron a la dictadura en el momento más difícil. Levantamos la cortina. Bien, eh, aquellos que han podido ingresar a www.radiografica.org.ar, además de ver el conjunto de los materiales, creo que vale la pena repasar en su integralidad, de las distintas tintas tiras institucionales y los colaboradores de la emisora, han podido observar fuentes seguras la batalla central. Es la primicia de la gráfica acerca de lo que viene. Lo hemos plasmado en consonancia con las fuentes seguras de la semana pasada. El planteo es así, y lo hemos charlado con nuestros informantes. Básicamente, eh, si uno señala que la dificultad que debe atravesar el gobierno nacional para reorientar la economía argentina es eh, en, en la monopolización por áreas, no solamente en comunicación, que es donde es más visible, pero en cada área, sobre todo de productos de primera necesidad, hay una cúspide que maneja la producción, la formación de precios, la distribución y la comercialización, es necesario ir hacia la zona invisible. Y el gobierno ha comprendido que es difícil afrontar este presente sin hincar el diente a esa región, que es la región financiera. Los bancos en la Argentina ganan más que en el resto del mundo. Un 5 o 6% promedio, más que en el promedio planetario, y hasta un 10 o 12% como en el caso de España. Los bancos en la Argentina tienen cifras, algunas las volcamos en el artículo, sin áreas sensacionales. Eh, ni siquiera la pandemia ha tirado para atrás esas cifras, sino que les ha permitido, a través de determinadas maniobras, sobre todo con Lelix, crecer, acrecentar sus beneficios. Eh, creo que, por lo que me contaban, uno de los elementos que colmó el vaso y que impone la necesidad de barajar y dar de nuevo, fue que cuando se dieron las primeras instrucciones sobre cómo afrontar en la economía productiva y en las zonas más populares la, la pandemia, el gobierno dispuso líneas de crédito que las entidades privadas no obedecieron, como si estuvieran radicadas en otro territorio lejano y obedecieran solamente a los dictados de las casas matrices. Frente a eso es necesario disponer la obligatoriedad de seguir el curso que señala el Estado y reformular la carta del Banco Central de la República Argentina. Una vieja discusión ¿eh? en la economía nacional porque el Banco Central, el conjunto de la acción estatal y el conjunto del esquema financiero, si no está al servicio de la producción, está en contra. Es muy difícil encontrar un terreno intermedio. El gobierno lo va a hacer dentro de su estilo, dialogando con todos los protagonistas, lo cual va a llevar un periodo de tiempo apreciable, pero hay una decisión ligada a relanzar esa idea que en algún momento, 2010, luego 2013, se puso sobre la mesa y precisamente debido al potencial de las entidades crediticias fue imposible llevar adelante. Levantamos la cortina y le damos la bienvenida a otro de los entrevistados. 19.39, bienvenido a radio gráfica Marcelo Barbani, empresario metalúrgico PYME ¿eh? de Luján. ¿Qué tal, Marcelo? Gabriel Fernández lo saluda. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes a vos y a todos tus oyentes. Eh, bueno, a ver, en principio, ¿cómo lleva adelante la industria metalúrgica esta situación excepcional? ¿Y cómo se enlaza con...? los 4 años previos. ¿Cuál es el panorama que vale la pena describir y enfatizar en este presente? Mira, particularmente nosotros somos eh, somos metalúrgicos, pero somos más metalmecánicos. Este fabricamos bienes de capital y lo que te puedo decir que la diferencia entre los 4 años anteriores y este es el día y la noche. Antes no trabajamos y hoy trabajamos con pandemia y todo. Esa diferencia es más que suficiente. Pequeño detalle, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, tal cual. Es, decir, es evidente que hay un cambio importante en las políticas del Estado hacia la producción. Bueno, pasamos de un de un gobierno que tenía, digamos, toda su su política económica estaba basada en el mundo de las finanzas, es decir, en el capitalismo de producir dinero sin trabajar, y volvimos, en este estado sí que volvimos para atrás, mira, retrocedimos en los años, en los años en los que el capitalismo significaba invertir en un en una en un proyecto productivo y ganar dinero a, tra a través de producir y fabricar cosas y con eso pagar el salario a los empleados eh, obviamente que en esta disputa entre empresarios y trabajadores es decir si le podemos llamar disputa no este puede haber hay toda una historia detrás pero siempre es preferible trabajar y producir y después discutimos cómo dividimos los ingresos al no trabajar eso es eso es el eh, es una cosa increíble, digamos. Lo que lo que hemos vivido en cuatro años fue eh, la continuación de lo que había iniciado Martínez Dios en el 76, pero mucho más uh -huh. profundo y mucho más rápido. Claro. ¿Cómo se llevan con, con el sindicato, con la Unión Obrera Metalúrgica? Eh, la verdad que bien. nosotros más mi, En mi empresa particularmente pertenecemos a la UOCRA, que es este, ah, hacemos como hacemos fabricamos y hacemos montajes industriales no uh -huh. solamente no tenemos más relación con la ucra que con la UOM. pero en la UOM también tenemos a veces alguna visita que nos hacen los la, la gente de, de, de la delegación de acá de Luján y la verdad que no tenemos ningún ningún problema obviamente nosotros sí. no participamos en las paritarias ni nada aquí ni nada, ni nada de eso no eh, ninguna pibe participa hoy por hoy de las paritarias y uh -huh. este nosotros a, a, acatamos lo que deciden las grandes empresas y los y los este y los dirigentes sindicales mar pero si, per, perdón, a, pero si alguna vez tuvimos un teó. problema dis, disculpame gabriel si alguna vez la sí. industria tuvo un problema no vino de, de la mano de los sindicalistas ¿eh? Claro, claro. claro. Eh, tiene más que ver la propaganda en ese sentido que eh, en ese sentido ahora te voy a preguntar por por la otra aseveración relacionada con el sistema financiero pero por eh, en el trato cotidiano con el resto de los empresarios, sobre todo pymes, medianos, observas una toma de conciencia de lo que está sucediendo o se lo llevan de las narices, como a veces pasa con las capas medias, los medios de comunicación? Bueno, el empresario en sí, en general, es un poco como lo definís vos. este Pertenece a las capas medias y a veces no se reconoce, a lo le pasa al trabajador, ¿no?, que no se reconoce con sus pares y en realidad nuestros nuestros pares son los los los, los, los, los empresarios pyme primer, primero y los trabajadores que que trabajan en, esta, en nuestras empresas. Este somos aliados en la disputa que tenemos por el por el capital contra las grandes empresas. Acá el ingreso en el en el país se divide entre empresarios y trabajadores y dentro de los empresarios están los grandes y los chicos. Si a nosotros, este, cada vez que nos disputan el, el ingreso, es para darle más ingreso a, a, a los empresarios grandes. La, la, la, la, la, digamos, el capital o los ingresos no se dividen entre... Eh, no lo, no los comparte con los trabajadores. Nosotros nos sentimos más más de ese lado que del lado de los empresarios grandes. eso Pero bueno, vos me preguntaste si todos se sienten como yo. No, obviamente que no. Claro. Es un trabajo que venimos haciendo desde hace un montón de años y cuesta, ¿no? Pero también le cuesta a los trabajadores, si no estuvieran todos sindicalizados. ¿qué importancia le asignás a eh, quebrar la ley de entidades financieras que dispuso Martínez de Hoz y uh -huh. disciplinar a la y disciplinar a la banca privada eh, a las órdenes del Estado? ¿Pensás que es correcto? ¿Pensás Por que en vos, una vos? medida de esa naturaleza puede mejorar la realidad económica nacional?